Está Guillermo Maceo en línea, a quien lo recibimos con muchísimo gusto. Guillermo, buen día, ¿cómo estás? Buen día, estaba preocupado porque no recibía las llamadas de ustedes. Bueno, se ve que había un problema ahí en la, la eh, comunicación. Sí, de, de, de, Tenemos que actualizar números, nos parece, pero lo, lo veremos después, Guillermo, eso. Sí. Bueno, eh, nos planteaba Guillermo eh, el lado oscuro de, de la um, demografía. ¿Qué el es eso? El lado oscuro de la demografía... Es un capítulo muy largo, muy oscuro, porque la demografía nació como conocimiento, como propuestas políticas para la exclusión de la gente. Es decir, en sus orígenes la demografía era, por ejemplo, en Maltus, para discriminar a la población, ...aquellos que podían comer de aquellos que no podían comer. Aquellos que no podían comer eran los que tenían familia... ...que no podían alimentar. Y decía Malthus que esa gente tenía que desaparecer... ...porque la población crecía en progresión geométrica... ...y los alimentos sólo podían crecer en progresión aritmética... La progresión geométrica es una serie de números que crecen mucho más rápido que la progresión aritmética. Entonces, decía Maltos, esos son los desgraciados en la vida que en la lotería de la vida sacaron un billete en blanco. Mm. Es decir, daba por un hecho que el aumento de población por encima de la capacidad de alimentos significaba que mucha gente era excedente y que por lo tanto tenía que desaparecer. Mm. Esa era la tesis maltusiana que tanto se menciona y que tanto se habla, pero que poco se conoce en su profundidad argumental. Que era, el excedente demográfico es la consecuencia de la irresponsabilidad de las personas que no tienen recursos para tener hijos. ¿Me explico? sí. ¿Sí? Entonces se lo daba como un hecho natural. Después vinieron las corrientes raciales, que las corrientes raciales surgieron en lo que era Germania y se empezaron a medir los cráneos y se llegó a la conclusión de que la raza superior era la alimana, que tenía que eran los dólicocefálicos, que eran los que tenían el cerebro largo, y que los que tenían el cerebro corto, los braquicefálicos o braquicefalos, que eran los pardos y los negros, eran razas inferiores. Y entonces se estableció el principio de la superioridad racial que estuvo vigente y en plenitud hasta la época de Hitler, ¿verdad? Uh -huh. Y entonces se distinguía a la población para lo que servía, para el trabajo cerebral, en el caso de los europeos, y el trabajo manual o esclavo para los africanos. Y esa era la justificación científica que se hacía para la diferenciación de clases. La diferenciación de clases no era una cuestión política o social ni económica, sino que era racial. La raza estaba preparada para una determinada actividad y no otra, y eso estuvo muy vigente, fue la justificación principal de la esclavitud. ¿Me explico? Uh -huh, sí. Claro, entonces había toda una una falsa justificación científica que partía de la condición racial del cerebro, de la cabeza. Tan así Casi un cálculo matemático, digamos. Había un cálculo matemático, aritmético, que justificaba la diferenciación de las razas. Incluso, eh, para ingres, por ejemplo, para ingresar a la escuela normal de la ciudad de Rosario en Argentina, a la escuela de maestras en Rosario, hasta hace muy pocos años, las alumnas tenían que pasar el examen del índice cefálico. Si sí, el, el índice cefálico es una medida que mide la cabeza en lo largo y en lo ancho, y si no daba el índice cefálico, no entraban a la escuela normal para ser maestras. Sí, claro, sí, hasta, no hasta 1945 estuvo vigente ese control de ingresos. Y en el primer año, congreso argentino de población de 1940 eh, se resolvió según una resolución que decía que había que combatir la empleomanía de las mujeres cuando empezaba la demanda laboral femenina por la industrialización de la argentina y que la mujer tenía que había que combatir la empleomanía para que la mujer se dedicara a a su labor principal que era el cuidado del hogar y de los hijos eso está establecido como resoluciones de un congreso nacional de población en 1940 con lo que quiero decir para que la, dar dar información a la audiencia que la cuestión de la igualdad de la mujer es un asunto muy tardío en el el gobierno de Valle de José Valle Ordóñez fue pionero en el mundo porque había una discriminación por la actitud mental de la mujer, no era por otro motivo. Entonces, ese es el lado oscuro que se usó la demografía para decretar aptitudes inferiores y superiores respecto de la población humana. Lo mismo pasó con los negros. ¿Hola? escuchas? Sí, sí te, te estamos escuchando. Bueno, entonces, por eso costó mucho tiempo eh, conseguir la igualdad de la mujer. Y en los Estados Unidos pasó exactamente lo mismo. El derecho a voto, por ejemplo, de participación política de la mujer, es un fenómeno muy tardío en la humanidad occidental. Y en la cultura griega, en la cultura griega, el el el, el ciudadano griego de poder tenía derecho a tres mujeres. Pero la esposa con la que tenía hijos la etalla era la mujer culta que entretenía y tocaba la lira y cantaba y se divertía con los amigos del jefe del hogar. Y la esclava. Es decir, en la cultura griega tradicional de la época clásica había tres mujeres en el ciudadano rico. Era una forma de discriminación sencillamente escandalosa. Por eso la sumisión de la mujer durante siglos no fue contada como un ser de valor sino como una cosa adicional, doméstica. Todo eso hizo que la mortalidad femenina fuera muy superior a la mortalidad masculina, cosa que cambió porque biológicamente la mujer sobrevive más al hombre. A, a, a, al hombre. Sí. La esperanza de vida de las mujeres hoy es mayor que la de los hombres. Es decir, estuvo sepultada por una recepción discriminadora eh, la, la condición biológica de la mujer por una cuestión social que la sometió a un trato devastador entonces tenemos que entender eso porque ese es un lado oscuro uh -huh. de la interpretación de la sociedad humana que se ha hablado muy poco el trato discriminatorio de la, de, las, de la mujer en las sociedades tradicionales antiguas desde la, desde la Grecia clásica hasta prácticamente hace muy pocos años el derecho a voto que consiguió la mujer en el Uruguay fue un elemento pionero en la sociedad contemporánea la mujer no votaba porque no tenía discernimiento y ese tema yo lo quería tratar porque es antibiológico la mujer tiene mejores condiciones de sobrevivir que el hombre. La esperanza de vida de la mujer es mayor actualmente. La, la esperanza de vida de la mujer es mayor que la del hombre. Por eso hay mucho más viudas que viudos. Porque emparejadas las condiciones sociales, hay de atención, de salud y todo lo demás, la mujer sobrevive más que el hombre. Entonces, la, la demografía no hizo un estudio científico de las condiciones biológicas de los seres humanos durante siglos. Estudió y valoró a la población por las condiciones no biológicas, sino sociales de valoración que el propio hombre masculino imponía. Y eso hay que entenderlo para comprender todo lo que dice Maltus respecto a, a, a la diferenciación social ¿verdad? Uh -huh. entonces cuando hablamos de la historia de la evolución de la sociedad contemporánea, tenemos que incluir estos elementos discriminadores que estuvieron vigentes durante siglos si no, no lo entendemos recién en el siglo 20 es que se avanza respecto a la equiparación de la mujer con el hombre el derecho a voto de la mujer fue una revolución impresionante que tuvo la humanidad Pero ¿Sí? esto esto de Malthus que vos eh, planteas eh, sigue siendo actualmente un sustento ideológico digamos a nivel de, de, la, de parte de la demografía, de concepciones dentro de la demografía no, no, no, ha sido superado porque la demografía y la biología uh -huh. demostraron que las mujeres el sexo femenino ...tiene mejores condiciones de sobrevivencia que el sexo masculino es decir eh, la esperanza de vida de las mujeres es uno o dos años mayor que la de los hombres actualmente y sí, yo preguntaba porque estamos en una etapa de tanta regresión en tantos aspectos que, que no me extrañaría que, que revivan esa, esa, mirada, esa interpretación sí. esas miradas no bueno esa esa esa esa expresión estuvo vigente durante la ley del hijo único en China contemporánea. Uh -huh. En 1974, hace muy pocos años, uh -huh. China, asustada por el crecimiento demográfico, aplicó la ley del hijo único. ¿No? Sí. Que sí. eh, China, aunque parezca mentira, tiene mayoritariamente su población campesina. China con China so comunista, ¿no? Sí, sí. La República Popular de China el hijo único. Y entonces, ¿qué pasó? Empezaron a aparecer abortos cuando la mujer quedaba embarazada de de hijo único que podía tener, se detectaba que era femenina, se producía un aborto y el aborto de feto femenino fue una cosa impresionante, porque en tren de elegir un hijo único se prefería el varón. Mm. Y entonces hubo una no solo un montón de abortos clandestino, destino, sino también a, a a este práctica para seleccionar el sexo con una detención pre, precoz del sexo. ¿Y qué pasó? Que después de 20 años de aplicar la ley del hijo único, hubo un déficit en China de 40 millones de mujeres, faltaban 40 millones de mujeres hmm. en China. ¿Y qué qué pasó? No había con quién casarse y en consecuencia salieron a buscar mujeres que fueran con una etnia compatible con la china. Y donde mayor oferta había de mujeres eran las filipinas, pero resulta que los filipinas son los filipinos son considerados por la china una etnia inferior. Entonces no querían a las filipinas, buscaban otros y entonces fueron a Vietnam, pero en Vietnam Como consecuencia de la guerra, había un gran déficit poblacional y los vietnamitas no estaban dispuestos a exportar población femenina. Esas son las sombras, esos son los costados oscuros de la demografía. Sí. Ahora que en no... esos términos se, se habla, ¿no? Eh, de, de exportación de personas sí, sí. para pero, poblar, para poblar un país eh, eh, o sea, pero, otra pero que, que, que objeto. Sí. Pero sí eh, eh, lo, eh, por ejemplo en eh, en los países árabes se habla de exportación transitoria de mano de obra que reciben los países árabes. Los países árabes importan mano de obra transitoria de Turquía y de los países superpoblados del este de Europa. Bueno, acá algún presidente se, se también eh, se le ocurrió decir que que quería que viniera determinada determinado tipo de población. Que faltaba claro. gente de campo. Claro, exactamente. Y con determinadas características, ¿no?, también. Claro, eh, que, que se está poniendo de moda lo que se llama la exportación transitoria. Te, tenemos un ejemplo reciente en Uruguay que fueron exportados transitoriamente esquiladores a España. Para sí. hacer la esquila en España, que ya no hay más esquiladores, fueron, hicieron el trabajo y volvieron. Mm -hmm. Eso yo no lo veo tan mal si es algo tan especializado. Claro. Claro. pero pero tendemos a los movimientos migratorios transitorios. Yo los importo para una determinada actividad específica, van, van bien pero vuelven, no van con ánimo de residir. Y tenemos que tener mucho cuidado porque el Uruguay es un país de tránsito. Ahora que está conectado todo que está conectado casi por tierra todo el Caribe Atravesando Brasil y llegando al Uruguay Por eso encontramos ahora Tantos dominicanos y tantos eh, caribeños en Uruguay Porque la migración por tierra Se ha facilitado muchísimo Entonces el Uruguay Tiene que definir una política migratoria Si es que quiere hacer la política ¿No? Exacto, exacto. Entonces han cambiado las condiciones geográficas y se han acentuado las diferencias demográficas en los países de América Latina. Y eso hace que la cuestión migratoria sea considerada en términos políticos, en términos científicos y en términos humanitarios. Y de eso en el Uruguay no se habla, es una cosa silenciosa que pasa y que está pasando. Por eso el tema... No es solamente académico, no es solamente demográfico. Es social y es político. Porque en la medida que el Uruguay envejece su población y su nivel de reemplazo con los jóvenes que nacen en el Uruguay es insuficiente, plantea una cuestión política que los partidos políticos y la dirigencia política debería estudiar atentamente. Porque, ¿qué pasa?, si nosotros envejamos nuestra población y no tenemos un nivel de reemplazo adecuado, tenemos programas de seguridad social deficitarios, como lo que está ocurriendo ya. en Las jubilaciones que perciben que se forman con el capital que aportan los activos resultan insuficientes para financiar a los pasivos los sistemas de capitalización resultan insuficientes, que está pasando ya en el Uruguay, una contracción progresiva, pero muy dura, del régimen jubilatorio. ¿Me explico? Sí, sí. correcto. ¿Algo más, Guillermo, que quieras decir a modo de, de, de, de cierre, digamos, de, de este tema por hoy? el tema pues Bueno, yo lo que digo es que si uno revisa la agenda política de todos los partidos y del gobierno y de todos los pensadores en el Senado, en la Cámara de Diputados, de los candidatos. El tema demográfico está ausente. No existe. No existe que nadie que se preocupe del nivel de la mortalidad, de la mortalidad infantil, de la migración interna, de la migración internacional. ¿Qué país queremos para el futuro? ¿Con qué población? ¿Con qué perfil? No lo tenemos. Entonces... Parece que, que eso es una cuestión absolutamente natural en la que la política no interviene. Y la política, siempre el Uruguay tuvo una política demográfica implícita o no. Y y siempre el país, el Uruguay fue un país de recepción migratoria. Tuvo sus políticas migratorias muy específicas hasta 1960. Y después eso, eso se abandonó. Y el país se pobló con migrantes y se... Todos nosotros somos descendientes de migrantes, la mayoría. Y luego eso se abandonó y fue como un tema tabú que no se toca. Y yo creo que eso es una mal política para pensar el Uruguay del futuro. ¿Qué Uruguay? ¿Con qué población? ¿De dónde y cómo? Y yo creo que habrían nosotros, humildemente, deberíamos hacer nuestro aporte para que reflexione sobre ese proceso, porque el Uruguay envejece rápidamente por una cuestión progresiva de prolongación de la, de la vida, porque tiene relativamente buenas condiciones de salud, pero tiene un nivel de reemplazo muy bajo. Entonces, vamos a seguir con la migración clandestina, con dominicanos que viven y viven clandestinamente en pensiones miserables en Montevideo o en cualquier parte, o vamos a establecer una definición de política. Queremos que el Uruguay tenga un nivel de reemplazo aceptable, adecuado, a las futuras necesidades del Uruguay que se piensa para dentro de 10 o 20 años. Y eso tenemos que estimularlo, hablándolo públicamente, como lo estamos haciendo ahora. Tenemos que, que preguntarle al gobierno a los gobernantes qué pensamos sobre ese tema. Queda queda el tema expuesto para seguirlo conversando contigo además Guillermo. Muchas gracias por este contacto. Bueno, bueno, gracias a ustedes. Un abrazo, abrazo. abrazo. a todos. Hasta la próxima. Gracias.